Bueno, predicar como estamos predicando tiene algunas ventajas Y también pues tiene algunas desventajas ¿Cuáles son las ventajas? Ustedes saben que la manera en que nosotros predicamos por lo menos el domingo eh, Se llama un sermón expositivo Venimos versículo por versículo, versículo por versículo Entonces, eso nos cuida a nosotros de decir cosas, ejemplo a veces uno preparaba el mensaje de acuerdo a a una pelea que había tenido con alguien entonces la echaba en el culto <risa> hay gente que se quejaba pero es que me las echó cuando uno predica expositivamente pues cuida de eso llega el tema y uno lo va predicando y los miércoles estamos predicando temáticamente pero también la forma es expositiva tenemos un tema que es la adoración o el principio regulador del culto cristiano y estamos viendo en este tiempo específicamente la adoración a través de los mandamientos como los mandamientos nos enseñan lo que es la verdadera adoración a Dios y cómo debemos hacerla y ya hemos llegado a la parte del día de reposo, hemos visto varias cosas ¿Cuál es la desventaja que tenemos a veces de predicar eso? La no constancia de algunos. Porque a veces me toca volver a explicar algunos puntos para que la gente pueda acoger el hilo de lo que venimos diciendo. Ejemplo, yo predico el día de reposo. Entonces muchos pensarán que yo estoy diciendo que guarden el sábado. Pero es que ya hemos compartido como ha sido temático y hemos visto que, Ya hoy es el séptimo tema del día de reposo. Y ya hablamos de cómo cambió de sábado a domingo. O sea, eso ya lo hemos visto. Ya hemos visto cómo se guardaba el día de reposo en el Antiguo Testamento. Y qué dice, estamos viendo ahora qué dice el Nuevo Testamento del día de reposo. Hemos visto que una de las cosas por las cuales... Bueno también en un tema específico aclaramos que Jesús no quebrantó el día de reposo se acuerdan los que vinieron ese día que hablamos que la Biblia enseña que Cristo no pecó qué es el pecado, quiero que se hagan memoria que es el pecado y nosotros tenemos que aprender a contestar todo con la Biblia ¿no? que es el pecado, que dice la Biblia que es el pecado primera de Juan capítulo 3 a manera de repaso porque hay algunos pues que no han estado. Entonces quiero que miren. Primera de Juan capítulo 3. versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe o quebranta también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infringir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Y en dónde está capitalizada la ley de Dios? En los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es el pecado? Quebrantar uno de los diez mandamientos. Eso es el pecado. ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos han quebrantado uno de los diez mandamientos? Todos. Todos los hemos quebrantado. Y no se lo voy a mostrar, pero que lo hemos quebrantado, los hemos quebrantado. Y por lo general casi los quebrantamos todos si llegáramos a una conclusión entonces si Jesús hubiera que, ay acuérdese que el día de reposo es el cuarto mandamiento, te acordarás del día de reposo para santificarlo es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, quebrantar el día de reposo es pecado si Jesús hubiera quebrantado el día de reposo que hubiera pasado hubiera pecado, pero qué dice la Biblia que Jesús qué, no pecó, ni se halló maldad, ni engaño en su boca. El que no conoció, pecado. Es imposible que Jesús hubiera pecado. Es imposible, porque Él es quién, Dios. Es imposible que Dios peque. Eso quiero que le quede claro. Mire lo que dice Santiago. Estoy recordándoles, simplemente estamos haciendo memoria Santiago capítulo 2 ¿cuántos mandamientos tiene que quebrantar una persona para pecar? ¿cuántos son los mandamientos? 10 ¿cuántos mandamientos tiene que quebrantar una persona para pecar contra Dios? uno pero vamos que la Biblia nos lo diga no porque el que lo diga el pastor pues lo podemos poner en tela de juicio pero que lo diga la Biblia ahí sí no podemos ponerlo en duda capítulo de Santiago aquí Pablo, eh, Santiago está hablando de las distinciones que tenían en la iglesia en la iglesia estaba pasando un problema a los ricos los trataban bien y a los pobres los relegaban o sea el que daba como buena ofrenda venga hermano lo mimaban ¿sabe qué es lo bueno de las iglesias bíblicas donde nosotros nuestro enfoque no es el dinero que el que da como el que no da puede ser reprendido por su pecado porque no tenemos favoritismos si alguien que da constantemente está pecando lo vamos a disciplinar vamos a cumplir el papel que Dios nos ha dado como iglesia pero iglesias que a los que tienen y como dan a veces no los tocan Mira, una de las cosas que que tendríamos que hacer en las iglesias a veces son chistosos, disciplinan a alguien, los comulgan, le dicen no es parte del cuerpo, o sea, no le permiten participar la cena, que eso es una cosa gravísima, que alguien le impidan participar de la cena del Señor, ¿qué le están diciendo? Como usted no se ha arrepentido, no es parte del cuerpo, esa persona tiene que buscar arrepentimiento, como hemos enseñado, la disciplina o la excomunión, es la último, es el último recurso que tenemos como iglesia de buscar el arrepentimiento de un hermano, es el último recurso, y eso para la gente debería ser grave, pero uno ve en la iglesia que disciplinan a alguien y le aceptan sus ofrendas, le aceptan sus diezmos, si estás comulgado ¿qué tenemos que decirle señor hasta que usted no se arrepienta señor hasta que usted no se arrepienta no le aceptamos la ofrenda y quién debe sufrir la iglesia la administración o esa persona esa persona dice no me dan el privilegio porque la biblia muestra la ofrenda como un qué privilegio que tienen los creyentes Eso está en Segunda de Corintios capítulo 8, después lo pueden leer. Y ustedes pueden ver que el dar es un privilegio. O sea, cuando yo no estoy, cuando yo no doy, ¿qué hago? Pues estoy perdiendo qué? Un privilegio, un honor que Dios me ha dado de participar de la extensión del reino de Dios y el sostenimiento de la iglesia. Entonces, no tiene que haber distinciones en la iglesia. Si es rico o si es pobre, es cristiano y hay que tratarlo como con dignidad a los dos. Entonces, estaba este problema en la iglesia y Santiago mire lo que les dice, versículo 9. Pero si ustedes hacen la sección de personas, cometéis qué? Si hacen la sección de personas, cometéis que, Pecado. Y quedáis convicto como transgresores. Ah, pero es que ninguno de los 10 mandamientos dice que no podemos hacer la sección de personas. Acuérdese, cuatro los primeros 4 mandamientos es la responsabilidad del hombre hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos son la responsabilidad del hombre hacia el hombre. Y Jesús dijo, la ley se resume en dos. Amar a Dios, llamar a quién? Al prójimo. Si hacemos asección de persona, demostramos amor. No. Estamos quebrantando qué? La ley. Entonces, ahí le dice Santiago, pecam y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable ¿de cuántos? de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley o sea que para trasguedir la ley solo hay que quebrantar un mandamiento Con uno que quebrantemos ya somos culpables de haber quebrantado la ley. El cuarto mandamiento se es que acordará del día de reposo para santificarlo. Si Jesús lo hubiera quebrantado, hubiese pecado. Pero ya sabemos por la escritura, por algunos versículos que nos dan testimonio de que Cristo no pecó. ¿Cuáles son esos versículos? 2 Corintios 5.21 miren haga memoria ¿no? de los Corintios 5.21 todo lo que le estoy diciendo es importante para lo que vamos a leer porque los judíos y los religiosos de aquella época pensaron que Jesús había quebrantado el día de reposo Dice, al que no conoció pecado, ¿están ahí? Segunda de Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Queda claro en la Biblia, Jesús no conoció pecado. Segundo libro, no, primer libro de Pedro, perdón. Primer libro de Pedro, capítulo... Versículo 21 Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas ahí se está refiriendo al sufrimiento el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca Cristo no conoció pecado y Cristo no hizo pecado Hebreos, Hebreos capítulo 4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 sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pero sin Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza pero qué sin pecado entonces queda claro que Cristo no pecó queda claro que Cristo no pecó imposible que hubiera pecado imagínese Cristo pecando y muriendo por nuestros pecados hubiera podido no porque el cordero y esta es otra enseñanza el cordero para el sacrificio pascual tenía que ser como perfecto y sin defecto cuando una familia iba a participar de la pascua tenía que llevar el cordero a los sacerdotes los cuales lo examinaban si se hallaba algún defecto en él no podía ser un cordero pascual, hago una pregunta, Jesús fue examinado, se lo llevaron a Pilato, que halló Pilato en Jesús, nada, se lo llevaron a Herodes, que halló Herodes en Cristo, nada, ellos dijeron, este hombre no ha cometido ningún mal, Jesús fue totalmente examinado y fue hallado sin pecado por lo tanto era acto para ser el cordero pascual el cordero que iba a ser sacrificado por el pecado nuestro para limpiarnos y santificarnos Entonces, ya teniendo esto en claro ya habiendo hecho memoria de esto quiero que miremos lo que dice la Biblia en Juan capítulo 5 que ahí es donde vamos a desarrollar el tema de hoy San Juan capítulo 5 lo que hemos venido hablando es Jesús enseñó que era más importante la misericordia en el día de reposo que otras cosas y les explicó Y les digo a los hipócritas que se enojaban porque él sanaba en el día de reposo. Les digo, si a ustedes se les cae un asno, un buey a un hoyo en el día de reposo. Lo sacan o lo dejan morir. O sea, si usted como sacerdote o como fariseo o como levita se le cae una oveja a un pozo la deja ahogar, la deja morir, la saca, así sea el día de reposo, ¿cuánto más vale una oveja que una persona? ¿cuánto vale más una persona que una oveja? entonces en el día de reposo hay que hacer el bien o el mal, entonces Jesús dijo que era lícito en el día de reposo hacer el bien, Y les dijo vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es importante la misericordia en el día de reposo. Él enseñó lo que era lícito y lo que Cristo estaba haciendo era qué? Lícito. Él lo enseñó. Eso es claro y eso es lo que hemos venido aprendiendo. Miren Juan capítulo 5. habían acontecido varias cosas en el libro de Juan está claro en la Biblia que el libro de Juan se escribió con un objetivo para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre eso es el objetivo por el que fue escrito el libro de Juan Entonces, una de esas señales que nos muestran que Jesús es el Cristo para que creamos en él y que tenemos vida en su nombre es la señal que Juan, que Juan registra en su capítulo 5. Dice, después de estas cosas, después de que había sanado a un noble, al hijo de un noble, después de que había estado en Samaria, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Acuérdense que les he enseñado que el templo tenía varias puertas, ¿no? Y las puertas del templo tenían nombres. Y una de las puertas se llamaba, ¿qué? La puerta de las ovejas. También usted lee el libro de Nehemias y hay una puerta que llamaba la puerta del pescado. Usted lee el libro de los hechos y había una puerta que se llamaba hermosa, hay algunas puertas que nosotros tenemos el nombre, entonces cerca en el templo, cerca de la, de la puerta que se llama la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos, o sea ese estanque llamado Betesda tenía cinco puertas para entrar Y en esto yacían, en esas puertas, yacían una multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos había? Muchos. ¿Y cuáles eran las características de los enfermos que habían ahí? Los que tenían fiebre, los que tenían dolor de cabeza, ¿sí? Ahí dice. Mira los enfermos que habían, ciegos. cojos, paralíticos y que estaban haciendo, esperando el movimiento del agua, del agua del estanque, ¿Por qué? porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, lo más posible de acuerdo a las otras referencias que tenemos de la Biblia, un tiempo para los judíos representaba un año, o sea, aproximadamente cada año descendía un ángel, tocaba las aguas y cuando se movían las aguas el primer enfermo que cayese al destanque quedaba sano. Entonces por eso había muchos enfermos. Imagínense todos los días esperando, esperando el movimiento del agua y cuántas veces hubo un movimiento ejemplo, cayó un animalito Y no era el movimiento Podía haber pasado, sí o no Ahí en ese pórtico, créame En Betesda no era un lugar de tanta paz ¿Cuántos enfermos habían Multitudes ¿Cuántas puertas habían para el estanque? Cinco ¿Usted se imagina cuando se agitaba el agua? Las esperadas por entrar y eran ciegos otros eran cojos y otros que paralíticos y si un paralítico no se puede mover si ¿Sí se puede imaginar las peleas que habían además también imagínese esto cuando caía el enfermo al agua cuánto le caían encima O sea, él se sanaba de la ceguera, pero le rompían tres costillas. Se sanaba de la parálisis, pero le quebraban huesos. O sea, la cosa ahí no era tan fácil. No era tan fácil. La cosa ahí era un poco complicada. Y no porque la gracia de Dios no se manifestase, sí porque era gracia. El problema son los hombres, ¿verdad? Uno no decía, "Ay, ah, este está peor que yo, pues vaya usted." Todos ahí estaban buscando su propio beneficio. O ¿Sabe que la cosa? O sea, me hubiera podido gustar esta, me hubiera podido gustar estar en ese lugar para poderles explicar a ustedes de pronto todo lo que hay. Y aquí entre nos, aquí entre nos yo sé que wow, de pronto muchos de esos enfermos murieron cuando les caían encima, puede ser entonces mire lo que pasó porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y ya empieza a narrar la historia que nos corresponde y había allí un hombre enfermo que hacía 38 años que estaba enfermo o sea que era un hombre de una edad considerable hace 38 años está enfermo no sé o sea no nació enfermo no nos dice la biblia se enfermó ya llevaba 38 años, o sea que posiblemente tuviera algo más de 50, ya era una persona bastante adulta. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y lógicamente la respuesta del hombre debería de ser, sí pero él no él no pensaba que Jesús lo iba a sanar él lo que le dijo a Jesús fue Señor, le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo él pensaba que la posibilidad que Jesús le estaba brindando, ¿cuál era? en el estanque eso fue lo que él pensó humanamente pero mire lo que le dice Jesús levántate toma tu lecho y anda él estaba en una camilla Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado ¿cuánto tiempo se demoró para sanarse? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Instantáneamente Tomó su lecho Y anduvo Y mira el versículo 9 Y era día de reposo Aquel día Era día de reposo El hombre feliz Pero quién no estaba feliz? Los religiosos. Los fariseos. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. ¿De dónde sacaron los judíos que no era lícito? Llevar el lecho posiblemente dos pasajes y quiero que los miren nehemías 13, 19 posiblemente dos pasajes y usted me van a decir si ahí dice que era prohibido llevar la cama o a ver si eran inventos de los judíos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 si ustedes miran todo el contexto, ahí está hablando de las cargas que la gente llevaba para hacer ventas. A eso se refiere ese texto. Ustedes lo pueden leer. Lo que estaba prohibiendo Nehemias era ¿qué? Vender en el día de reposo. Era el día de la adoración para el pueblo. No era el día de comerciar. No era el día de cultivar. Era el día para dedicarlo al Señor. Y el otro pasaje que posiblemente ellos utilizaron fue Jeremías 17. Versículo 21. así ha dicho que guardaos pues por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén ni saquéis carga a vuestras casas en el día de reposo ni hagáis trabajo alguno sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres lo más posible si nosotros analizamos bien y analizamos con lupa Jesús dice no Dios dice no saquen carga de sus casas ni hagan trabajo alguno ahí lo que se está refiriendo es a la carga de que de productos para vender para comerciar aquí lo que el hombre estaba cargando era su lecho su camilla él no estaba cargando nada para vender para comerciar y los judíos dijeron no, no te es lícito llevarlo en el día de reposo Ah, yo hago una pregunta, ¿será que los judíos no cargaban nada en el día de reposo? Nada, nada, nada. ¿Los que tenían bebés no los cargaban? Si exageramos, los que los que estaban en el templo que tenían que cargar los rollos para que leyeran. Usted se imagina, los libros estaban en rollos y cuánto podía pesar el rollo del libro de Isaías en esa época. O sea, Ellos exageraban. El problema no es que Jesús estaba quebrantando el día de reposo, el problema es que los judíos habían cogido unos textos los habían malinterpretado y ya hacer cualquier cosa era delito. Era pecado para ellos. Entonces le dicen, "No es lícito." Vuelvo a Juan 5. No te es lícito llevar tu lecho. Versículo 11.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 en estos días, que los sacerdotes, para no quebrantar la ley, circuncidaban al hombre en el día de reposo. Y Jesús les dijo, y ustedes lo profanan, para no quebrantar la ley, circuncidan. Y vimos que algo que era lícito, era hacer el trabajo del templo el sábado venía la gente ofrecer cordero y que tenía que hacer el sacerdote ofrecer el cordero que tenían que hacer los levitas, ofrecer el cordero que tenían que hacer Lo, el día de reposo, mantener las lámparas encendidas, eso no era trabajo pero él era el trabajo de qué del templo era la obra que Dios les había encomendado y Jesús qué trabajo estaba haciendo el que padre le había encomendado también aprendimos que es lícito en el día de reposo hacer la obra de Dios la Biblia enseña que predicar y enseñar ¿qué es? el que predica y enseña pierde el tiempo ¿qué está haciendo el que predica y enseña? ¿qué dice la Biblia? ¿eso qué es? un trabajo un trabajo no dice la Biblia, el obrero es digno de su salario, el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. O sea que el que está predicando es qué, un obrero. El que está trabajando es digno de salario, eso lo hace qué, un trabajador. Y la Biblia dice, los ancianos sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar. O sea que el que enseña y predica, ¿qué es? ¿qué está haciendo? trabajar mi trabajo es enseñarles y predicarles ¿o no creen? ¿o no creen? vale hermanos ¿están aquí? o sea yo trabajo ¿o yo soy un desocupado? ay no está fácil su trabajo ¿usted sabe cuando enseño yo? todos los días, aquí en la iglesia dos veces, pero yo todos los días enseño, los lunes estamos con unos pastores y les estamos, Dios nos ha dado esa gracia de enseñarles a ellos, estamos trabajando con unas iglesias, y los lunes damos clases, los martes damos clases, los jueves estamos en algunas casas de los hermanos, todo el día, todos los días, Y además yo no me puedo parar aquí sin prepararme. Imagínense que yo venga acá y no sepa dónde están los versículos. Ay hermanos, ese versículo tan bueno. O sea, eso toca estudiar, toca repasar, toca leer la Biblia todos los días, toca estudiar todos los días. Yo vivo en pro de la enseñanza. Aún cuando no estoy con la Biblia en manos, estoy pensando en el mensaje. ¿Por a veces nuestra economía se aprieta, entonces yo tengo que hacer trabajos por fuera, pero mientras voy a hacer los trabajos, me llevo un libro, estoy pensando en el mensaje, estoy acordándome de los versículos, todo yo respiro en pro de esto. Eso es un trabajo. O sea, el lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal. Hacer el bien. El lícito en el día de reposo Hacer obra de misericordia Es lícito en el día de reposo Hacer la obra de Dios Es lícito Jesús no estaba haciendo nada fuera De lo que Dios no había mandado Él dijo yo he venido a hacer la voluntad De mi padre Jesús quebrantó el día de reposo No Cuando Jesús le dice a este hombre Carga tu lecho El antiguo testamento no lo prohibía Ya eran exageraciones de los judíos. Y segundo, ¿quién era el que lo estaba mandando? El Señor. Y él puede mandar a hacer lo que quiera. Él es el Señor. Entonces, estaban persiguiendo a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo, "Ah, esto fue un golpe para los judíos mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo y mira el versículo 18 lo que los judíos pensaron de lo que Jesús estaba diciendo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo los que pensaban que lo estaban quebrantando eran los judíos sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios si algo demostró Cristo con todo lo que hizo y aún en el día de reposo y con todo lo que dijo es que Él era Dios mire todo esto, todo esto los he llevado Jesús hizo lo que hizo y lo hizo en el día de reposo era señal de que Él era Dios hay muchas cosas que la Biblia nos muestran que Él era Dios muchas, y yo les enseñé en estos días y se los sigo enseñando yo quiero que usted lo aprenda y se lo grave cuando usted vaya a hacer defensa y alguien diga Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un ángel o es uno de los profetas porque hermano mire pregúntele a la gente si cree en Dios y que dicen muchos, claro el problema no está con que la gente crea en Dios, el problema está en que cree en Jesús ese es el gran problema ¿Jesucristo es Dios? Claro, muéstrenmelo Muéstrenlo por la Biblia ¿Cómo hablaban los profetas? ¿Se acuerdan? Así dice el Señor ¿Jesús dijo así? Cuando Jesús hablaba, ¿qué decía? Yo os digo Uy, esto cogía a los judíos y los Usted no es profeta, tiene que decir así dice el Señor No, ¿quién estaba hablando? El Señor, él va como decir? Así digo yo. O así mandé a decir el Señor, no, yo os digo, oíste es que fue dicho, no matarás, eso lo dijo el Señor. Pero yo os digo, ¿y por qué lo dice Él? Que Él es el Señor. Jesús hizo lo que hizo en el día de reposo, fue mostrando su divinidad. Era señal de que Él era el Cristo, para que creyendo tengáis vida eterna. Él mostró lo que era lícito en el día de reposo Muchos judíos decían Esto no es así Pero ellos habían exagerado Es lícito hacer obras de misericordia Es lícito hacer la obra de Dios Es lícito trabajar y servir al Señor En el día de reposo Y Él lo hizo porque Él es el Señor Dios Todopoderoso Por eso Él dijo Yo soy el Señor Del día de reposo O sea cuando nosotros venimos y como ya hablé del cambio del sábado al domingo nosotros sabemos que el reposo cristiano es el domingo y cuando venimos, cantamos, adoramos, servimos, predicamos no estamos quebrantando estamos que haciendo la obra de Dios nuestro Señor entonces quiero que usted quede convencido de algo la Biblia da testimonio de que Jesús es santo es un no quebrantó el día de reposo Jesús lo que mostró era lo que era lícito y su divinidad por todo lo que hizo en el día de reposo. Una vez más, que ha mostrado la divinidad de Cristo. Usted ni yo lo podemos poner en tela de juicio. Jesús es Dios, como dice romanos 9.5, sobre todas las cosas. La Biblia dice en 1 Juan 5.20 que Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Tomás cuando lo vio resucitado y él dijo mete tu dedo y mete tu mano en mi costado Él se postró y dijo Dios mío y Señor mío Él es Dios, digno de toda la adoración, digno de toda la gloria digno de todo el honor, digno de que tú le sirvas todos los días de tu vida, digno de que yo le sirva, digno de que nos postremos ante Él, digno de que le adoremos, digno de que le entreguemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, es de Él porque Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor Dios Todopoderoso, Él es el Dios hecho carne y llamará su nombre, Emanuel que traducido es Dios con nosotros Él es el Señor del día de reposo En otras palabras Él es Dios ¿Quebrantó Jesús el día de reposo? ¿Quebrantó Jesús el día de reposo? No Mostró su divinidad Mostró su señorío Mostró su gloria La próxima semana vamos a ver Cómo santificar el día de reposo Porque la Biblia dice, te acordarás del día de reposo para santificarlo. Vamos a ver cómo lo vamos a santificar. Vamos a ir aprendiendo eso. Cómo tiene que ser nuestra adoración el día del Señor. Cómo tiene que ser nuestra entrega a Él. quiero aprender? Te, le invito a que venga la próxima semana. Esto está emocionante. Padre gracias te damos por tu bendición gracias te damos por esta preciosa oportunidad que nos regalas de juntamente con nuestros hermanos estudiar la palabra de exponerla Señor gracias porque la palabra te hace grande a ti, te muestra grande a ti nos muestra Señor la hermosura de Cristo su divinidad como esa gloria brilla a través de cada página de las escrituras oh rey del cielo gracias por todo lo que hoy podemos aprender yo para que esta palabra sea sembrada en las vidas y en los corazones para que nuestra adoración a Dios sea mucho más grande sea con mucho más pasión sea con mucho más fervor Señor ayúdanos a entregarnos de una manera radical, de una manera verdadera a ti Señor, por favor, ayúdanos a enamorarnos más de Cristo, de Jesús, así como lo revela la Biblia grande, glorioso, misericordioso, amoroso, a veces duro, pero compasivo Señor, gracias por la obra preciosa de Jesús, Gracias por la gloria revelada en cada una de las páginas de las escrituras. Gracias porque Él es el Señor del día de reposo. Gracias por todo lo que Él nos ha enseñado, de lo que es lícito. Señor, y a través de esto queremos aprender cómo santificar el día santo del Señor. El día que debemos llamar delicia para el Señor nuestro. Y de rasquer nuestro pie, de hacer nuestra voluntad y de hacer la voluntad tuya, Señor. Ayúdanos a adorarte y a engrandecerte, ayúdanos a bendecirte y a exaltarte todos los días de nuestra vida en el nombre precioso de Jesús, amén, amén y amén.